No sé cómo cantar una canción de amor vencido porque nunca me he dejado. No se puede comprender el sufrimiento sin sentir algún dolor. Lo que quise, solo tuve la fortuna, me sonríe desde siempre. No me queda placer. No sé cómo cantar una canción de amor dolido porque no me lastimaron. No me pueden fácilmente hacer pedazos porque frágil yo no soy. Lo que pasa es que este corazón de piedra se revela a su destino. Maks mm -hmm. dieras lo que siento al no sentir lo que se siente cuando uno se enamora ver que todo nace y muere y uno sigue sin poder participar sé que a veces cambiaría si pudiera mi vida por otra vida